Estamos en realidad un miembro del Ejecutivo, el del Bloque de Concejales Marcos Macaño y están los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa y en esta oportunidad para anunciar concretamente lo que hemos venido trabajando estos últimos meses y de alguna manera estamos en condiciones de ofrecerle a la a parte de la ciudadanía como una solución al aumento de, de las tarifas en algún sector específico. Eh, lo que vamos a, a intentar hacer digamos, en el futuro y por un tiempo determinado es eh, aquellos usuarios de tarifas sociales que hoy consumen más de 150 kW y menos de 300, 300 kW el municipio y la cooperativa en un acuerdo común van a hacerse cargo de ese costo adicional de esos 150 kW adicionales que la gente está pagando, nosotros vamos a absorber de alguna manera ese, ese costo. Por supuesto que no es gratis, eso le cuesta a la cooperativa dinero, de alguna manera el municipio está aportándolo Y sabemos que no resuelve de manera concreta absolutamente todos los temas de, de la población. Es un paliativo, es una señal para que de alguna manera la gente termine de entender que el consumo tiene que ser racional. Y sabiendo que no podemos llegar a todos los usuarios, nos ocupamos de quienes creemos que realmente merecen nuestro mayor cuidado, nuestra mayor atención. Estimamos inicialmente llegar a aproximadamente más de 2.500 usuarios que tienen hoy tarifa social. En realidad son alrededor de 3.000, pero... está consumiendo menos de 300 kilowatts y todos aquellos que de alguna manera responsablemente consuman menos de 300 kilowatts a partir de hoy van a ser alcanzados por esta medida y en otro orden de cosas con la cooperativa seguramente vamos a trabajar para que quienes hoy no cuentan con tarifa social puedan acceder a ella y entonces esto sí, la cooperativa va a cumplir un rol fundamental convocando eh, y estableciendo cuáles son los requisitos claramente que ya están publicados en los sitios web de los organismos, de los SEBA y de la propia cooperativa Eh, pero ahí sí dejaría la palabra a ellos para que incentiven a la gente de alguna manera a incorporarse a esta tarifa social que es muy beneficiosa, eh, ya que los primeros 150 kilowatts solamente se paga el cargo fijo, el costo de transporte, y el municipio y la cooperativa van a estar soportando el costo de 150 kilowatts adicionales con lo cual un consumo de una casa normal que hoy ronda los 300 kW estaría pagando un costo de energía eh, muy, muy económico. Así que bueno, le doy la palabra a algunos de los actores de la cooperativa, por ejemplo, Eh, bueno, sí, eh, es cierto, venimos trabajando hace bastante tiempo, no, no es sencillo uh -huh. instrumentar este, cómo llegar a la mayor cantidad de la gente vulnerable, no es sencillo, no por falta de voluntad, sino porque difícilmente hay mucha gente de la que no tenemos conocimiento, que no podemos contactar, que viene pagando su factura regularmente, que la sigue pagando, pero sin embargo hoy están en una situación de alta vulnerabilidad. hemos trabajado en ese sentido, seguiremos trabajando independientemente de la ampliación de, de, de la tarifa social. O sea, eh, toda aquella persona que no tenga un auto de, de más de 10 años de antigüedad, perdón, de menos de 10 años de antigüedad, este, toda aquella persona que no perciba más de dos salarios mínimos, que no tenga una embarcación, eh, y que, claro, que son algunas de, de las eh, cuestiones que, nos, que impedirían que se acerquen a la municipalidad, Eh, y, ve, y vemos puntualmente eh, si podemos incluirlo dentro de la tarifa social siempre que no esté incluido la idea es ampliarlo, la idea, insisto vamos a tratar de seguir censando gente que no aparece en los sistemas eh, lo interesante de esto es que quede claro que acá no hay una cuestión discrecional donde ni municipio ni, ni cooperativa dicen eh, este sí, este no viene porque aparece se cruza información en el y se cruza información de la situación de, de, de cada uno de los usuarios Y, y a veces esa información no llega, o porque no están en los sistemas, o porque este, no figuran, están en alguna situación este, donde no aparece eh, en la tarifa social y en realidad los podríamos incluir. Todo aquel que crea que, que está en posición de percibirla eh, se acerca a la cooperativa y vamos a tener especial atención. Sabemos que hay algunas cuestiones, como decía recién, que son. Eh, lo imposibilitan totalmente, pero bueno, trataremos de flexibilizar todo lo posible como para incluir la mayor cantidad de gente posible. Esta, esta tarea que estaba planteando Chelo, eh, la venimos llevando en conjunto con la buena predisposición del personal de, de, de la municipalidad y con, y con mucho trabajo de gente de la cooperativa. Eh, entendemos que nosotros no podemos solucionar los problemas que no se resuelven en esa ladilla. la tarifa no se resuelve el cerradillo, no la resuelve el intendente, no la resuelve la cooperativa. Eh, pero podemos tratar de paliar de alguna manera eh, con recursos que los inventamos y no los tenemos este, para poder eh, acceder a, a la mayor cantidad de gente posible. ¿Teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que plantea eh, el centro, la cantidad de kilowatts. ¿Se puede mencionar una cantidad de pesos? Sí, sí. Eh, sí lo, que va, lo que va a suceder es... Eh, sobre lo que hoy tenemos y sí podemos mencionar una cantidad de dinero que podría estar alrededor de los 400 mil pesos pero la realidad es que esto eh, se va a incrementar se va a incrementar porque tenemos mucha gente que no está dentro de la tarifa social todavía va a haber gente que está gastando más de 300 la persona que gaste 310 y pase a gastar 290 va a estar incluido otro beneficio con lo cual eso se va a ir ampliando de todas maneras no es lo único que, que se está haciendo eh, la cooperativa ya hace años que viene trabajando ayudando en casos puntuales y en este momento estamos trabajando en conjunto con las asistentes sociales que tienen un relevamiento hecho de la gente más vulnerable y también llegamos independientemente de la tarifa social o no a solucionar problemas puntuales de la mano del municipio en conjunto y tratando de dar alguna respuesta a esta situación que es crítica Por ahí, eh, quiero aclarar algo y rescatar bueno, lo que planteó el secretario de hacienda y Carlitos representando la cooperativa este, herramienta que todos pensábamos que se podía hacer para estandarizar esta, este beneficio. Eh, puntualmente hoy se está planteando los más vulnerables. Quiero aclarar, hoy temprano estuvimos en una reunión con el área de desarrollo humano, ya están trabajando las sociales en los barrios. Vamos a centralizar esta información en los CAPS de los barrios. La sociedad ya tiene conocimiento de su territorio y de las familias que se encuadrarían dentro, dentro de este beneficio, pero está, también está, está bueno que estemos sabiendo que quienes tengan dudas o quieren acercar su información y sus datos, lo hagan a la social del barrio, y ahí se estableceríamos la información principal. Perfecto. No sé si es una. Sí, si no, cerramos. ¿Puedo ¿Sí? bueno, no, eh, porque si la gente, la gente que piensa que tiene que estar en tarifa social y por alguna cosa no, no lo está... también que se acerquen a la cooperativa. En la cooperativa vamos a tratar de informarles, digamos, de la y ayudarlos a ver qué es lo que tienen, cuáles son los temas que tienen que solucionar para que puedan ingresar a la tarifa social. Porque sabemos que hay mucha gente que merece estarlo y por algunos algunos requisitos que no cumplen, no lo están. Era eso nada más que. ¿A partir con de cuándo comenzaría a implementar este, esa nueva modalidad? A partir ya de está, ahora, ya está. ya está. Ya está día día digamos, en la facturación del próximo mes. De y después iremos incorporando... En los casos concretos que que que estar los demás irán sumando a través del tiempo. Claro, digamos, para la incorporación a tarifa social, a partir de ahora, eh, el reflejo de los 150 kW que van a ser de alguna manera absorbidos por, por, el, por, el, por, el, por el municipio, Este, y con la colaboración de la cooperativa lo que va a estar sucediendo acá es que va a ser a partir de la facturación que viene este, que ya se va a ver reflejado, reflejado en, la, en la factura y bueno, aclarar que estamos trabajando sobre más o menos 2.870 casos de tarifa social que han consumido hasta 300 kilobajas y que entendemos que por ahí la gente no más... bueno, la verdad que este, como estos temas son bastante complejo no se podían resolver un día para el otro esta fue una propuesta que hicimos desde el municipio que la cooperativa le pareció interesante evaluar en una de esas tantas reuniones que podíamos tener con la cooperativa todos sabemos que el tema de la, de la tarifa no es un tema fácil de resolver la cooperativa tiene un acuerdo con todas las cooperativas que tampoco puede salir de ese, de ese acuerdo en ese judicial en ese ingenio para ver cómo podemos este, encaminar algún posible alivio a un sector importante que son justamente los que y en la tarifa social, que tal vez ni siquiera la tarifa social este, reúna todas las condiciones hoy por hoy este, suficiente para cubrir esa demanda, porque hoy se consume mucho más de 150, porque hay una dependencia de la electricidad que no era la que teníamos antes, cuando hace 20, 30 años atrás. En ese afán de, de encontrar una solución surgió esto. La verdad que desde hace una semana la cooperativa a estudiarlo, encontró la posibilidad de encaminarlo, por supuesto que surge también la posibilidad de que nosotros como municipio colaboremos, no solamente del área de desarrollo humano como recién contaba Viviana, que para eso hay una muy buena predisposición del área, fundamentalmente, pero también de cada uno de las asistentes sociales que van a haber incrementado este trabajo, pero todos somos conscientes que estamos viviendo una etapa difícil, este, donde todos podemos poner un poco... de mayor trabajo esfuerzo lo que estamos haciendo. Y por supuesto también el área de Hacienda, que va a tener un recurso menos, ¿no es cierto?, en función de esta de esta colaboración que se está brindando. No es la solución mágica, no es ninguna solución extraordinaria fuera de lo que realmente la, la, la gente por ahí reclama. Es una de las posibles soluciones, uno de los alivios que podemos dar en ceradillo Es por un tiempo, porque esto también apunta a entender que este, si lo hacemos definitivamente, evidentemente es imposible, porque también nosotros tenemos un un condicionante económico financiero en el municipio que no lo podemos hacer para todo el tiempo pero es un tiempo para que también la gente pueda ir tomando sus precauciones y bueno, este, la verdad que tenemos que tratar de consumir lo racional, lo normal, lo necesario para que podamos tener una vida digna y en ese afán apunta esto, nosotros decimos, bueno si consumimos 400 tratemos de estar por debajo de los 300 para tener este beneficio, si consumimos 300 tratemos de bajar también me parece que apunta eso este, creo que es un alivio, este, una cosa muy, muy localista, muy desaladillo muy de que surge, como lo decía anteriormente, de la buena predisposición de la cooperativa, por supuesto de la preocupación que nosotros tenemos permanentemente, y también surge de la, del reclamo que hemos recibido eh, de la gente que se ha manifestado, que se ha agrupado a través del autoconvocado, a quienes valoramos desde el punto de vista de cuando nos hacen nosotros los reclamos de forma racional, normal, y nunca este, desperdiciamos de alguna manera esa manifestación que, lo, que ellos hacen, sino este, lo que hemos planteado. que tenemos un margen, el margen, ¿no es cierto?, que hemos podido aplicar apunta a esto, ¿no? A tratar de entender que cualquier decisión que tenemos nosotros tiene que estar vinculado con la posibilidad cierta de que el municipio y la cooperativa eléctrica puedan llegar a un acuerdo y por supuesto, este, el, el acompañamiento del consejo Liberante siempre en esto, ¿no es cierto?, en, en tratar, ¿no es cierto?, de estar en alguna solución local, como también, este, porque fueron partícipes de esta problemática, porque hubo una sesión fuerte, importante, donde... de alguna manera se puso en relieve algunas cuestiones que no iban a generar una solución, el Consejo se pidió en forma mayoritaria sobre, sobre la postura que planteaban ellos, pero creí y en ese momento también se contaba que se estaba trabajando en algunas cuestiones que podían generar algún alivio. Bueno, esta es una de las, de las propuestas que vamos a hacer. Marco, ¿hay un proyecto presentado por una ciudadana, algo similar con esto que tiene de No necesariamente, porque primero que un fondo reúne otras, otras este, características, cuando requiere de asamblea de mayores contribuyentes cuando nosotros hemos tratado sobre estas cuestiones hemos dicho que en definitiva el municipio eh, de alguna manera venía haciendo estas cuestiones porque estaba atendiendo a los casos puntuales de, de extrema necesidad y que no podían afrontar este tipo de gastos pero la verdad es que bueno, eh, sí, sí, sí, muy brevemente decir que estoy muy reconfortado digamos de, de alguna manera Porque esto es lo que nosotros planteábamos en el Consejo Deliberante a lo largo de, esta, de este tiempo, Digamos, nosotros veníamos acompañando al municipio y acompañando las actividades que hacía la cooperativa, veníamos trabajando, nos habíamos reunido en más de una oportunidad, porque entendíamos que si bien el tema era muy complejo y que por supuesto, como quedó más que claro acá, no dependía exclusivamente este, ni de la cooperativa ni del municipio, este, sí estábamos dispuestos a trabajar de manera conjunta para llegar de alguna manera a algún alivio. Yo creo que los alivios vinieron, digamos, en algún caso por parte de la provincia, este, tratando de derogar, tratando, no, derogando dos leyes que disminuían el impacto este, sobre la factura y más aún hoy, digamos, donde se de alguna manera se anuncia una herramienta que va a significar este, una reducción del costo de la energía en los sectores más vulnerables. La verdad es que eh, nosotros no es que.. cuando en aquel momento este, votamos en contra de la emergencia tarifaria te lo hacíamos convencido en que este, no solucionaba nada nosotros con emergencia tarifaria o sin emergencia tarifaria este, no impedía lograr esto, por ejemplo eh, yo hace poco a un, a un vecino que me preguntaba y me decía que este, por ejemplo las Flores tiene emergencia tarifaria y yo digo bueno las Flores tendrán una herramienta como esta por ejemplo que viene a solucionar una cuestión puntual eh, Puede ser insuficiente, pero yo creo que a veces este, puede pasar que los vecinos entiendan que también este, podría ser más importante, pero la verdad es que hay que recalcar y hay que hacer foco en el gran esfuerzo que está haciendo en este caso el municipio de Saladillo y la cooperativa por darles solución concreta y sobre todo aquellos este, que tienen los, los mayores problemas, que son los más vulnerables, los que están en la tarifa social. Quiero, ¿puedo agregar algo? Que omití decir, por supuesto que esto que... remarcaba este Marco, hay un esfuerzo provincial vinculado con la ley, si puede haber un esfuerzo adicional del municipio que para nosotros es complejo es muy complejo, pero no solamente para Salencio, para los 135 municipios que está vinculado con el, la ley que habla del 6%, ya el Senado de la provincia la aprobó, falta la aprobación de, de, de, de, de diputados eh, o sea que Estamos también atentos a que esta problemática no se resolvió todavía y para el municipio tampoco. A pesar de eso, no es que empezamos a especular, no, si sale eso, no, la verdad es que la decisión que tomamos está independiente de eso. Veremos, ¿no es cierto?, cómo ajustaremos nuestros recursos municipales. A veces cuando la gente nos pide todo, todo, todo, obra, obra, obra, la verdad, le hemos dicho más de una oportunidad, nosotros no hacemos obra con los recursos municipales. Son muy poquitas las obras que hacemos, es un porcentaje muy bajo, es mínimo. Y si a eso le agregamos que tenemos que soportar ciertas afectaciones que mañana se resuelve por ley, se resuelve por ley. Uno no puede ponerse como lo que decía Marco, la emergencia tarifaria que se pretendía aprobar en el Consejo General, que no salió aprobada, era hacer una emergencia tarifaria que no iba a tener una ley de respaldo. Si mañana sale una ley que dice que los municipios no pueden percibir el 6%, esta compensación que hacía la cooperativa con nosotros automáticamente... En el, en el momento pico es 1.300.000 pesos menos, ¿no es cierto? En ese mes puntual o será un poquito menos, pero estamos hablando de 10 o 12 millones de pesos en el año. Para nosotros también es una preocupación, lo estamos evaluando, cómo afrontarlo, si nos toca afrontar. Pero me parece que ese es un tema este, que está claro. El otro tema que creo que hay que rescatar en Saladillo puntualmente, el municipio de Saladillo, estos días ustedes han escuchado por todos los medios, dice, donde la, la gobernadora además. de pedir alguna 10 de alguna auditoría a las cooperativas, no específicamente por los saladillos, sino en general, porque todos sabemos que no todas las cooperativas funcionan bien, que no todas las cooperativas invirtieron cuando nadie invertía, como pudo haber pasado un saladillo, hay cooperativas que se tienen que sostener con el fondo compensatorio, que saladillo cada uno de los usuarios paga para poder sostener esa cooperativa, y la provincia compensa parte del funcionamiento. Un pueblo chico necesita dar luz. dignamente y no tiene los recursos que tendría que tener como puede tener en el caso de la Hijo, que de alguna manera con buenas tarifas puede funcionar. En muchos municipios, en muchos municipios, la, la, la, el recibo de la cooperativa fue usado para pagar seguridad, para pagar bomberos, para pagar emergencia, para comprar este un. Bueno, este, un transformador y hoy de alguna manera la tarifa se compone de otros condimentos que no tiene o de otros este, ítems que no tienen nada que ver ¿no con la tarifa eléctrica el gobernador ha pedido que todos los municipios de alguna manera no facturen nada que no tenga que ver solamente con el alumbrado lo único que tiene Saladillo es el alumbrado público y digo otro adicional que también es importante, porque si no, no se valora el esfuerzo que Saladillo hace en este tema cuando yo, el consejo hablaba de los 400 pesos pero no decía para, porque estoy dispuesto mañana a irlo a 800, 600 pesos en el Recibo nuestro, nos hacemos cargo de un montón de cuestiones como, por ejemplo, el curso. Hay municipios que el curso lo tiene metido en la cooperativa eléctrica porque tiene mejor recaudación, Sin embargo, en los 400 pesos que yo hablaba está metido el curso. O sea, nuestro centro universitario lo estamos haciendo con, con nuestra tasa que no es 100% cobrable, que tiene un déficit ¿no es cierto? De, de cobrabilidad. Me parece que estas son las cosas que de alguna manera este, se están marcando. El tema del alumbrado: muchos municipios, aunque ustedes le parezca mentira, tienen el 15, el 20% de la tarifa. Ese municipio no tiene problema, nosotros tenemos por columna, que es lo más racional, que es lo que se debe cobrar. Por supuesto que nos está dando déficit porque no, no pusimos el valor de la columna, el valor del alumbrado al valor real para poder no tener déficit. Hoy estamos pagando en ese mes pico, pagamos 2.800.000 pesos, de los cuales recaudamos por cooperativa, recaudamos 1.100.000 pesos. 1.200.000, 1.300.000 nos da el 6% y tenemos un déficit de 666.000 pesos. Si tuviéramos que poner la columna al valor real y tuviéramos que poner el costo al valor real, estaríamos hablando tres veces el valor de lo que hoy tiene la columna para poder compensar. Estamos recaudando 1.100.000 y estamos gastando 2.80.0 con las bombas de agua, Con todo que en épocas época como esta podemos atenuar un poquito el golpe de la bomba de agua, pero se incrementa la luz, Entonces, en definitiva se va compensando. Estas son las cosas que yo creo que muchas veces cuando discutimos el ley, yo no se valoran, no se termina de valorar su justa medida. No tenemos nada por la cooperativa eléctrica, nada de incidencias a el alumbrado y el alumbrado que tenemos es mucho más bajo que cualquier alumbrado del resto de la provincia porque muchos municipios, por muchos municipios tienen un 15, un 20% de la tarifa. Entonces, cuando aumentó la tarifa, automáticamente aumentó ese porcentaje. En nuestro caso no fue así. Nosotros aumentamos en función de la inflación del año pasado y en función de la inflación anterior y en función de la inflación anterior. Así que creo que son, este, de alguna manera, dejar claro que estas cosas, el esfuerzo que estamos haciendo es importante y a veces por ahí no se termina de, de valorar en su puta dimensión. ¿no? Gracias. José Luis, y sí, perdón. un agregador, había cuenta de lo que planteaba recién de la tarifa limpia. o sea. de la factura limpia el, el criterio con el que se aplica que dice que va a figurar exclusivamente con excepción del alumbrado eh, no puede haber ningún otro ítem dentro de la factura que se quede tranquila la comunidad de saladillos que son beneficiarios de servicios sociales porque la realidad es que en este caso sí va a seguir eh, figurando servicios sociales porque hay algunas exenciones dentro de esta eh, de este criterio ayer fuimos informados por la federación de cooperativas cómo funciona este, los servicios que son anteriores al año eh, 90 eh, sí van a seguir figurando dentro de la factura, por lo tanto, todos aquellos ¿Sí? que son este, que aportan para servicios sociales, lo van a seguir aportando dentro de la factura. Eso sí está permitido, lo aclaro, porque si no después se va a generar. Cestel ¿eh? va, Sestel claro, Sepil eh, Sepelios va a seguir funcionando dentro de la misma, va a Cepel seguir apareciendo. Eso siempre fue aparte, pero, pero, reyes, pero sí, no va a estar incluido dentro de la factura en el caso de las cooperativas que sí tengan otra clase de